La manera inteligente de transformar que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería. Y bueno, siempre es un placer estar aquí con ustedes para platicar un poco con nuestros académicos, nuestros ingenieros, para traerles a lo mejor algunas notas relevantes del mundo de la ciencia y la tecnología. En esta ocasión、eh, tendremos nada más una sola sección: tenemos en la sección de la, de la entrevista. Porque es un programa ...un p r r o g a muy a m sui generis. Usted se va a dar cuenta por qué. Tenemos con nosotros al maestro en ciencias, Cisterio r Rivas Unzueta. Él es、eh, académico del Departamento de Ingeniería Civil y Minas, uno de los programas de, de ingeniería. En particular, pues él se ha dedicado a los estudios de la topografía, de la fotogrametría. Él es un estudioso de las ingenierías. Estas áreas tan importantes que son fundamentales para el desarrollo de cualquier proyecto que hagamos sobre nuestro planeta, sobre nuestra superficie terrestre, pues ahí, ahí está el maestro Clicerio Rivas u n z u e t un ingeniero con muchas responsabilidades, con toda una trayectoria profesional de cerca de 27 años que ha colaborado en los programas de la Universidad de Sonora, aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Y bueno, vamos a platicar sobre.、Mmm, Yo diría dos temas muy importantes que cuando siempre que he tenido la oportunidad de platicar con el maestro c r i s e r i o Rivas, pues a veces no sé si se pone uno de buen humor, nostálgico, sorprendido a veces de las acciones o los proyectos que él realiza en su vida profesional, pero también este placer de escucharlo sobre, además de su perfil profesional, pues este, saber que dentro de él. Se encuentra, una... es un hombre sensible, es un humano, como todos nosotros, pero él en particular, pues es este un, digamos, un apasionado de la poesía, fíjense. Es también, en su trayectoria desde muy joven, él fue parte, de, de, desde d e la secundaria, estuvo en, en obras de teatro estudiantil, en, en un grupo de poesía cural desde la secundaria. Por allá, por allá en el estado de Durango, Del cual él, él es oriundo. Y bueno, ya también desde la preparatoria, pues el maestro Quiseo Rivas también fue promotor de. Partiendo de ese grupo de Prometeo, de poesía coral también. Y bueno, pues ligado, ¿verdad? Ligado también a su formación profesional, él desde el estado de Durango, pues este conoció a uno de los gobernadores más sobresalientes de ese estado, Héctor Mayagoyta. A mí me tocó. Saber de él, porque estuve trabajando en aquel, en aquel tiempo por aquellos lugares prospectando uranio en la región de Durango. Y bueno, pues también nuestro invitado, c r i s e r i o Rivas Unzueta, p u、pues, e、eh, se s trasladó a la Ciudad de México a estudiar el, en el Instituto Politécnico Nacional. Él es egresado del Politécnico Nacional, de las universidades más prestigiadas en nuestro país. Y también por allá, fíjese, formó un grupo de mascarada, un grupo de pantomima. Este grupo pues, tuvo una enorme relevancia porque fue el grupo que perteneciente al, al Bellas Artes, el teatro, nuestro, nuestra catedral de las artes, pues, que es, es México. Y bueno, después y a se vino por acá, por acá a la Universidad de Sonora, y se dedicó pues, a ejercer su profesión de ingeniero topógrafo, colaborando en los programas de ingeniería civil y minas. ¿Por qué le p l a t i c o todo esto? Pues porque vamos a platicar con el maestro p i s e r i o sobre dos grandes temas. Uno, un proyecto, un proyecto de ingeniería que se llama Ascenso de Aprovechamientos Hídricos Subterráneos,、eh, que realizan con la Comisión Nacional del Agua, en base a un convenio que realizó nuestra universidad. Pero también nos va a dar unas probaditas de su sensibilidad artística aquí en su programa de radio. Nos va a platicar, vamos a platicar sobre estos dos aspectos, este perfil profesional integral que tiene nuestro invitado. Lo saludo, maestro Clicerio, un honor tenerte aquí con nosotros. No, nos es, el gusto es mío y además, s p u e tan elocuente presentación. Muchas gracias.、Eh, a mí siempre me llama la atención, incluso iniciamos este programa de Radio Ingenio, de los programas de ingeniería, porque yo estoy convencido de que. Nuestros académicos、eh, debemos de difundir e d el quehacer universitario, la cultura la cultura científica, u u l t r a c la cultura、eh, tecnológica, pero también la cultura de, la, de las bellas artes. Yo siempre he pensado que las dos son parte de la cultura integral. Si juntamos esos elementos, maestro, estarás de acuerdo conmigo, logramos、sí. tener este, personas más integrales. Sí, el, el, el arte, sea la música o la poesía, o... O todos aquellos elementos que, que puedan integrar a una persona en sus aspectos eh, eh, sentimentales y sus aspectos de profesional, de profesional pues esa es, es, es la integridad de una persona, te hace sentir mucho mejor y vives más plenamente. A mí me llama un poco la atención, maestro Cliserio, ¿por qué, si desde joven, desde la secundaria, tenía cierta predilección, cierto gusto por la poesía? Yo hubiera pensado, y también en la preparatoria, también a nivel profesional, ¿por qué no estudiar en tu vida profesional, qué sé yo, letras, lingüística, etcétera, las bellas artes? ¿Por qué irse a las partes de las ingenierías, a las partes duras, por decir algo? Pues como dicen los jóvenes, porque me gustan las matemáticas. No, la verdad es que、eh, la música, el, también, bueno. También participé en algunos grupos de música, pero la poesía es algo esencial. Siempre, siempre te impresiona cuando algún maestro te, te incentiva, incentiva para que puedas leer. Y en este caso, pues agradezco a la maestra que, que en alguna ocasión me dijo: leer es, es saber.、Uh -huh. Y bueno, pues este, yo tengo esa debilidad de leer, al menos a diario. Un, o sea, un poema o una novela o algún libro. Soy amante de leer y eso me, me permite poder expresarme de mejor manera. Y creo que también me permite hacer al menos este, algunos informes.、Eh, son parcos mis informes porque soy ingeniero, pero la verdad es que al menos、eh, no, no cometo esas、eh, cosas que. Pudieran ser、eh, terribles para, para un profesionista. ¿no? Sí, sí. Y en la otra cosa, pues la ingeniería es mi pasión, debido a que pues, en alguna ocasión yo quería ser ingeniero eléctrico, ¿no? pero ya ves que vas cambiando y creo que la,、eh, en aquella época también la demanda era mayor por los ingenieros topógrafos. Cuando yo estaba en segundo año del. De, de, de de La carrera, ya nos estaban solicitando para trabajar.、Uh -huh. Tú la demanda me hace ver que, que creo que estaba en el lugar exacto porque nunca he dejado de tener chamba. ¿no? Y además tuviste la oportunidad de conocer prácticamente todo el país. Lo sí, conozco ¿verdad? casi sí, todo. ¿Verdad? Sí. Como eléctrico o electrónico, que es un área muy fuerte del Politécnico, pues yo creo que difícilmente hubieras conocido los grandes paisajes, a su gente, oye, en el, en el país que tenemos tan, tan impresionante la cultura, ¿no? Y, y fíjate, ahorita todavía sigo conociendo partes del país, en este caso de Sonora, pues estamos trabajando en lugares pues, que yo no conocía. Yo, yo me daba esos aires de grandeza de, de conocer a, a Sonora mejor que los sonorenses, pero、Ajá. la verdad es que todavía sigo conociendo muchos lugares, y muy y, especial. Y más con este proyecto, este, maestro Criserio, del censo de aprovechamientos hídricos subterráneos. Que se está llevando a cabo con la Comisión Nacional del Agua. Acuíferos muy importantes. Platícanos sobre este importante proyecto. Bueno, tenemos un convenio con, con Agua. La Universidad de Sonora, el 11 de mayo, se firmó un con, convenio、eh, en el cual este, pues, se, se está pidiendo a la Universidad que colabore con, con, la, con Agua para. Poder actualizar los datos de estos acuíferos, nueve acuíferos: Río Sonora, Mata, Pesanjón, Mesa del Seri, Santa Rosalía, La Poza,、eh, Valle de Guaymas, San José de Guaymas,、eh, esto, esto es el Saguaral. Y estos acuíferos, este, pues,、eh, nos ha pedido a la, la universidad que podamos actualizar esta información. Y. Pues en este, en este trabajo pues, el, consiste en recorrer todos estos lugares y poder de, de, determinar、eh, el lugar exacto donde se encuentran estos aprovechamientos、eh, y ver cómo, en qué condiciones están. Se refiere a, a si tienen o están equipados, no están equipados, si tienen un titular o no lo tienen. O también este. Eh, conocer la, la exactitud、eh, en coordenadas geográficas、eh, y, este, y en un sistema de información geográfica、eh, para poder ubicarlos ahí de, de, manera, de manera que podamos empatar con la información que la Conagua tiene y poder ver las diferencias y, y las cosas que podíamos estadizar o hacer una estadística que pudiera, que pudiera permitirnos decir qué condiciones o cómo está esta base de datos. Como、¿Cuántos pozos calculas tú que abarcan estos, estos acuíferos, estos nueve acuíferos? Son obras muy, de muchos años. Sí, de, pues veo、eh, que el primer censo fue en 1980 y tantos,、uh -huh. pero、eh, ha habido otros censos, en el 2003 hubo o t r o censos. Sin embargo, <coughs> por las cuestiones del avance tecnológico, la ubicación de estos, de estos aprovechamientos. Pues ha estado、eh, un poco deficiente y, y es lo que ha, ha mejorado con el tiempo la tecnología de la ubicación geográfica de los puntos con estos navegadores、eh, GPS. Pues Además, este, se, se han modificado los polígonos que corresponden a cada uno de los acuíferos. Entonces, hay más exactitud. Y hay más en la exactitud en la, en la ubicación de, de estos polígonos que abarcan la cuenca, estas cuencas que. que Que determinan pues, un río o unos este, afluentes de, de esos mismos ríos. Y lo que a, se hace es un polígono, y entonces algunos de esos aprovechamientos en aquellos censos quedan fuera de esos polígonos y se, se reubican o se, se da la, el pormenor de, de este tipo de, de información que podamos estar localizando. Es un trabajo relevante, este, maestro, tener esta actualización de datos, este censo, porque eso te va a permitir planear, conocer. Y Tomar decisiones en un momento dado. Sí, o sea, se requiere un excelente nivel y equipo de, de, de, de tecnología de punta, seguramente. ¿no? Sí, la verdad es que los términos de referencia que la Conagua establece, porque ya tiene experiencia sobre esto,、eh, y estas experiencias le han dado la oportunidad de ir mejorando para que esos censos se acerquen más a la, a la verdad o a, a, a la exactitud. Y entonces. Pues nosotros lo que estamos tratando de hacer es ubicarlo ya desde el principio, como bases de datos. Estamos en el Excel, pues, o en el Access para, para programas, de programas de software, software que, que, que nos permiten、eh, bases de datos de,、eh, y además nos va a permitir tener información para analizarla. Y anal esos análisis, de lo que tú dices, nos van a permitir dar tomas de decisiones acerca de, pues, de muchas cosas. Podría ser, bueno, medir mejor el agua. Eh, mayor, este, si, si encontramos que están abandonados, pues s、si、son viables para, para reuso, y además las cantidades de agua que en este tiempo podemos、pues, cuidarlas, ¿no? es más, más bien se va hacia este punto importante es del cuidado del agua. Y recuerdo que hace algunos meses, el señor rector Geribet r o Urijala v firmó un convenio de colaboración con la Comisión Nacional del Agua. Me decías que esta es una de las acciones que se derivan de ese convenio. Sí, la, la idea de, de estos convenios es que las instituciones o la vinculación entre instituciones de, de educación pública y, y, la, y las instituciones públicas de servicio a, a, a los usuarios de, de este tipo de. de de Acuíferos o de aprovechamientos, el usuario pues necesita estar regulan, regulando su, su, su flujo, su consumo de agua y tiene un contrato o tiene n u alguna a oportunidad para decir: Bueno, pues este, necesito tanta agua, ¿no? y bueno, a la dependencia le corresponde surtir este tipo de, de、uh -huh. abastecimiento, p u e sin embargo. Hay deficiencias en el uso de agua que no podemos detectar desde la lejanía, y pues se andan buscando mecanismos para hacerlo、claro. y poder regular esto Y a d e m á s p u e s lo que hagamos por conocer、mm, el, los recursos hídricos de nuestro Estado y su uso racional, el uso sustentable, pues, pues redundará en tener un futuro, pues ahora sí, ¿no? un futuro sustentable. Vamos a hacer un paréntesis. Y ¿Qué te parece si nos platicas un poquito sobre tu, tu inquietud, tu, tu, so, tu obra, tu obra, maestro Clicerio? Denos algo, platícanos algo. ¿Qué, qué nos vas a, a explicar? Bueno, lo, lo, lo, que, lo que pasa es que, como inquietud, a, a mí me encanta la poesía. De hecho, pues, también escribo, pero a, aún todavía no puedo expresar、eh, las, las palabras que he escrito y, y que pues, me parece que algún día pudiera ya este, mejorar eso. Pero además, me encantan los poetas, me encanta este. Borges, me encantan las personas que,、pues、que aquí también en, en, en Sonora escriben, como Paulina Cázares. Me, me encantan algunos poetas de Sonora y me encantan de los poetas antiguos.、Uh -huh. Y bueno, yo también acepto que soy de Durango y que me encanta Olga Arias como una de las poetisas de, de, de esta época. Ella murió en el 94, creo.、Uh -huh. Y. Y a decir de verdad es que, pues, cada vez que leo una poesía, este, trato de, de, de entrarme en ella y, y además soy narrador de poesía. Me gusta ser, ser este, un buen declamador, ¿no? Y pues, esto lo traigo desde hace mucho tiempo, este, me encanta. Me gustaría estar en algún grupo de. de De, de poesía que, que pudiera ser representada, n que representara la Universidad de Sonora. ¿Por qué no aprovechamos y a través de tu programa de Radio Ingenio impulsamos desde las ingenierías, pues? Un grupo. Pues、eh, yo, yo estoy en la mejor disposición de, de enseñar lo que aprendí con mis maestros en, en algún tiempo, ya que los grupos de poesía coral de esa época. Se llevaron al pueblo y el pueblo respondía adecuadamente. No solamente poemas este,、eh, tradicionales, sino eh, hacíamos eh, pequeños párrafos de poesía del pueblo,、Ajá. en donde señalábamos que en aquella época había nazas,、eh, se cosechaba la sandía, en Santa Lucía los caballos. Y la gente p u e se s identificaba en su pueblo porque íbamos de, de pueblo en pueblo. El, el gobernador Héctor m a y a g o i t i Domingo nos permitía ir en una caravana, igual que como aquí en la universidad hubo caravanas y yo participé en esas caravanas. Me acuerdo que eras de n o de sus invitados、Ajá. especiales. Sí, yo, yo fui, pertenecí a esta caravana, pero ya、Ajá. se ha perdido un poco este tipo de, de, de cosas. Y cree, yo creo al menos que pues deberíamos de tener un grupo representativo. Y yo los invito, aunque no sea oficial, pues que se acerquen conmigo y podamos hacer un grupo pequeño de, de, de, de aquellos que puedan o sepan les guste la poesía y, y les guste declamar. Vamos a proponérselo al maestro Ignacio Guerra, director de vinculación y difusión. Deléctanos con algo. Pues miren, traigo aquí una poesía de, de Olga Arias, se llama Amantes. A ver. Y dice así: Esta es una historia de amor, roja como una manzana. Y sin embargo, es también una historia triste, porque todo amor digno de narrarse tiene una lágrima en el punto final y va trenzado con un hilo de estrellas y otro de duelo desesperado. Esta historia pudo haber principiado con cualquier crepúsculo, porque en esta hora. Las pupilas se parecen a los luceros y los labios se encienden con las llamas del cielo. Él pudo haber dicho: Te he buscado con la sed infinita de todos mis días. Ella habrá respondido: Te esperaba hilando mis sueños. Y quizás pronunciarán todas esas palabras que florecen en la orilla de un beso, y habrán enredado sus brazos bajo un tiempo embriagado, como enredan sus tallos las flores del fuego, y así habrá sido. Ansiedad de campanas que desatan sus aves, vehemencia anhelante de bosque en incendio, galopar de las manos en el tacto que arde, y de pronto vorágine, y de pronto naufragio, y de pronto el filo que rompe las alas. Al final, el final ya lo sabemos. La ausencia con su pico de cuervo y el corazón que dice: Te he buscado con la sed infinita de todos mis días. Y el recuerdo que responde: Te esperaba b a i l a n d o mis sueños. Oye, el escucharte, el tenerte aquí enfrente, en nuestros radioescuchas seguramente no, no sienten el ambiente que se genera en esta cabina de radio. Escucharte,、eh, se imagina uno el, el ambiente al escucharte, ¿no? las palabras, los paisajes, los colores. Pues es que también depende del poema ¿no? y del poeta. El poeta quiso decir y el que lo narra p、pues, u es el s e que debe sentir, y el que siente pues hace sentir a los demás. Y bueno, esa no es ninguna poesía, pero al menos me salió ahorita del corazón. n o <risa> Bueno. Sí, es es, es, es es bello, sobre todo de. No hay límites. ¿no? Yo conozco doctores en matemáticas, en física, ingeniero en tu caso. ¿No se pierde la sensibilidad? No, no. Este, yo creo que todos los hombres y todas las mujeres de, de todo el mundo necesitan expresar las cosas que, que tienen en su pensamiento. Y, Hay quienes que los guardan en su pensamiento, pero a la verdad, si no pueden expresar lo propio, pues hay, hay quienes ya lo escribieron. Y bueno, pues ahí está la gran oportunidad de, de hacerlo. Fíjate que escuchando aquí al maestro Plicerio Rivas u n z u e t a es del Departamento de Ingeniería Civil y Minas, a nuestro Radio Escuchas, no es, bueno, es un poeta, pero su profesión es, tiene 27 años como académico en los programas de ingeniería. Y precisamente su perfil, su perfil profesional resalta porque yo me imaginaría a un profesionista egresado de la universidad o un estudiante egresado de una secundaria o de una preparatoria que saliese con esa sensibilidad. Yo no sé si compartes conmigo, pero es otra forma de ver la vida, de ver nuestro entorno, nuestra naturaleza. Y con este mundo tan, tan agresivo, la inseguridad, la violencia que tenemos, ¿por qué no? Una forma de rescatar, de reforzar los valores. ¿Puede ser adentrarse a ese tipo de disciplinas que te, te traen paz, reflexión? Yo, yo he visto en ingeniería, en ingeniería han salido bastantes, y ahí tenemos la estudiantina o la, tu, tu, la tuna, ¿no? La tuna con, que el, es también un, de las ingenierías, s、sí. Y la verdad es que la gente de ingeniería va a los, a los concursos de las universidades, van a, a concursar en poesía. ¿Así? ¿Ah, sí, sí, hay muchachitas que declaman, hay muchachitos que, que también declaman. Y lo, lo curioso de todo es que tú dirás, bueno, pues ingenieros, que ya son muy, muy, muy rudos, ¿no?、Sí. No, no, no, todos tenemos nuestras sensibilidades, aunque sea un poco escondida, pero todos, absolutamente alguna vez declamamos, todos alguna vez este, compartimos algún, alguna escritura que nos, nos, se nos ocurrió por ahí. Y eso, eso d e b í a n de abrirlo y hacerlo siempre. Pero el ingeniero, como ingeniero, debe ser sensible. El matemático, yo casi puedo asegurar, y es un、uh, pensamiento muy personal, que aquel que es un buen matemático o sabe música o lee muy, muy bien. ¿no? Ese, ese, ese, ese, <risa> sí. ese, ¿Por qué? Porque esa sensibilidad de, de las matemáticas es otro, otro, otra combinación entre la sensibilidad del, del hombre. Y la, la matemática no es, no es este, algo separado de la sensibilidad. No, Pero no está peleado no, la ciencia con a l g u i e n dijo que la cultura nada más era en la pintura, la música, el teatro, la poesía. La cultura es la ciencia y la tecnología también. Han ido de sí, la mano con sí, la evolución el, de lo bueno. El cine es cultura, la, la, todo lo que sea este, para, para aprender, para definir, para. Crear es e s cultura. a c i s t e que subiste también、eh, en el grupo Mascarada de Bellas Artes, en el Politécnico Nacional. Sí, Bellas Artes, Bellas Artes retomaba el único grupo de pantomima que había en, el, en ese tiempo, en el estamos hablando de los 70, 76. A nivel nacional. A nivel nacional. Era el único grupo, bueno, no sé si habría otros grupos, pero ahí en México sí era el único. Y... Formaban. Formamos un grupo que se llamaba Mascarada, el Politécnico, dirigido por Ramoncito Sevilla.、Mm -hmm. él, él fue el que creó la Compañía de Teatro Infantil de la Ciudad de México. Y él, él nos, pues, había una representación en la que querían algunos mimos o alguna representación este, teatral. Y nosotros íbamos en representación a las ferias y al exterior también. Nosotros、uh -huh. representábamos a México este, en, en este. Expresión en este corporal, l e n este caso. Sí, es, es expresión corporal. Real, realmente lo que. Bueno, nos íbamos más por lo cómico, porque eso es más dirigido hacia, hacia la gente que Pues que comúnmente ve a un mimo como un payasito que, que se viste e Y es que su teatro muchas、negro. veces es en la calle. Sí. Pues ahora ya. l públicas.、Pues, eh, lo que pasa es que creo que hemos traído esa cultura de Francia y de otros países. Sí, los dos. El exponente mayor que ha habido, pues está ahí, en,、eh, murió hace poco, es que, que es Marcel Marceo. Pero sin embargo, en c h e c o s l o v a q u i a está l a d i l a o Fialca y hay、sí. algunos grupos representativos. La compañía Virches de Cuba y algunos otros que en esa época. En esa época, asistían yo ahorita, no sé de, de, de ellos, pero la verdad es que、eh, representantes de México casi no hay. ¿no? Yo actué muchas veces en la carpa geodésica de la, del, del, de la Universidad Autónoma de México. ¿no? Ahí estuve algunas veces pues, trabajando como, como mimo. ¿no? Fíjate, interesante. Y bueno, si en la Universidad de Sonora tenemos una estudiantina, tenemos rondallas, tenemos grupos de teatro. Tenemos pintores, músicos, pues también grupos. Deben haber más. Deben h a s í ahorita hay más jóvenes.、Eh, estoy impresionado con, con la, el número de personas que pudieran estar leyendo poesía. Impresionado con el número de personas que pudieran estar haciendo teatro, y, y, pero lírico, ¿no?、Así、no、es. el teatro. Bueno, yo, yo respeto ahí la, las personas que están estudiando el teatro y que mis respetos para ellos y que están haciendo expresión corporal, pero. Pues no hay un grupo de pantomima que salga de ahí. ¿no? Pues a lo,、no、lo mejor por、decir. aquí puede ser un buen inicio. Maestro Crisario Rivas,、eh, ya conocimos tu perfil tu perfil profesional e f i l p r y nos diste a conocer un proyecto, el censo de aprovechamientos hídricos subterráneos que estás haciendo con la Comisión Nacional del Agua, tú como coordinador técnico. Finalmente, platícanos este proyecto? ¿Cuándo, ¿Cuándo lo terminan? ¿Cuáles van a ser los resultados? ¿Qué arroja? Pues ahorita ya estamos por el número de, de aprovechamientos de alrededor de 4.000. Suponía la, el, la base de datos que tiene con agua en el estado es de 4.300 y fracción. Y más. Los, uh, los que se supone que debíamos d de encontrar e es el 20% más, que serían 5.000 i n f r a c c i ó n Te agradecemos tu presencia y a ustedes los esperamos dentro de ocho días. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.